Meditación especial Plenilunio Wesak. Hacemos conciencia de nuestra respiración Lenta, suave, pero intensamente Inhala y exhala Sintiendo con ello que poco a poco tu cuerpo físico se va relajando Se va aquietando, el diálogo interno va cesando. Tu respiración ahora rítmica y serena tiende un puente con la armonía con el silencio con la fluidez y la paz ahora toma tu conciencia Inhala nuevamente y siente a la omnipresencia de Dios en ese aliento. Deja que su esencia te penetre. Y mentalmente di: Él en quien respiro, Él en quien vivo. me muevo y tengo el ser. Inhala nuevamente y piensa, la paz omnipotente de mi padre limpia mi ser y lo restituye a su estado de original pureza. todavía percibes tensión en alguna parte de tu cuerpo, pon tu atención en ella y deja que el santo aliento barra y disipe esa incomodidad, ese cansancio. ahora cómo esa paz que te plena se convierte en suaves remolinos de luz los cuales van influenciando con su energía luminosa todo tu ser, ahora ubica dentro de ti ese punto de amor en el cual Dios se condensa en ti. es tu núcleo de sabiduría, de perfección, visualízalo como una llama triple, es lo sagrado en ti. Al contactar con esa verdad, tus cuatro cuerpos inferiores se equilibran, y al hacerlo se proyecta a tu alrededor una bellísima esfera de energía. Esa esfera es tu templo, el templo del Dios vivo. De tu corazón brotan ahora, simultáneamente, cuatro bellísimos ríos de energía hacia los cuatro puntos cardinales, hacia las cuatro direcciones del mundo, alimentando con su perfección el esplendor de tu edén, así, al este, Dios se manifiesta en ti en expansión de conciencia, armonía, belleza, paz. Es el Arcángel Rafael quien se expresa en el más bello paisaje de primavera que jamás hayas visto. Rafael es la proyección perfecta de tu cuerpo mental. Ahora vuélvete a tu derecha, ahí un paisaje de verano intenso se despliega. Sientes que la fortaleza, el coraje, la voluntad y la capacidad de transmutar son virtudes inherentes a ti. Enderezas ligeramente la espalda y miras ahora frente a ti al Arcángel Micael, inhala sus virtudes a través de sus efluvios rojo violeta, salve al Arcángel Micael, la proyección perfecta de tu cuerpo de energía. Hacia el oeste de tu templo, y ve cómo ante ti se despliega un precioso paisaje de otoño con lagos serenos. la ternura, la dulzura y la paz, es el Arcángel Gabriel. Inhala su cuerpo de energía en sus suaves destellos color pastel y plata. salve al arcángel Gabriel él representa tu cuerpo emocional divino y perfecto continúa ahora y gira al norte allí sientes la vitalidad la juventud La alegría y la abundancia del reino de Dios es un bosque pleno de vida, de bellos arbustos de tierra, húmedo, de fertilidad. Es la expresión del arcángel Uriel. Inhala todo eso que Él representa. Salve al Arcángel Uriel, la manifestación perfecta de tu cuerpo físico. Como siempre la sutil presencia del santo ángel de la guarda salve a nuestro ángel guardián El templo del Dios vivo, Dios activo, Dios caminante, Dios viviente. nuestros chakras, invocamos la esencia y la presencia del arcángel del fuego, pensamos internamente Micael, Micael, Micael, siente ahora cómo con su espada comienza a limpiar cada uno de tus transformadores, su espada gira sobre cada uno en sentido contrario a las agujas del reloj, limpiando depurando primero segundo tercero y séptimo chakra Ahora mira cómo él levanta su espada Esta se carga con su energía del universo y comienza a cargar a cada uno de tus chakras esta vez en sentido de las agujas del reloj de la punta de su espada emergerá ahora luz sanadora del cosmos primer chakra Mira cómo emerge de lo más profundo luz roja y cómo el arcángel va potencializando con su espada ese rojo hasta hacerlo muy luminoso. Tu chakra refulge en un bellísimo color rojo brillante. Tu segundo chakra. Mira cómo emerge de las profundidades el color naranja y cómo el arcángel lo potencializa naranja, naranja, naranja. Ahora, tu tercer chakra. Esta vez, en color amarillo dorado, piensa en ese color amarillo dorado y mira cómo tu tercer chakra comienza a pulsar en ese color mientras el arcángel Micael le potencializa esa energía. Chakra, corazón. Piensa ahora en un color verde vibrante como el de los árboles cuando retoñan. Tu chakra se plena con ese fluido y el arcángel le confiere aún más brillo con su espada plena de luz verde. Chakra, garganta. Piensa ahora en el azul de un cielo claro, abierto, y como ese azul, ahora plena tu chakra. Siente cómo el infinito del cielo se vierte ahora en tu garganta. Sexto chakra, color azul índigo. Mira cómo la profundidad de ese azul emerge y llena con su fluido el tercer ojo, tu sexto chakra. El arcángel Micael, con su espada, le confiere aún más profundidad a tu visión. séptimo chakra, piensa ahora en el color violeta, violeta y ve cómo emerge en tu coronilla ese violeta, el arcángel ahora majestuosamente toca tu coronilla y el violeta con destellos muy brillantes se desborda sobre todo tu campo de energía, transmutando todo aquello que no sea igual a la armonía, belleza y perfección regocíjate mirando a tus chakras desde el primero al séptimo en perfecta alineación y armonía destellan en sus respectivos colores. Es el arco iris que se proyecta ahora en el centro de tu ser, rojo, naranja, amarillo dorado, verde, azul, azul índigo y violeta. Damos gracias al Arcángel Micael por su asistencia. Tus chakras lucen como siete diamantes. Realmente, ahora son siete copas en las cuales Él, el único en quien respiramos, vierte su esencia divina sin encontrar obstáculos. Padre, cúmplase tu voluntad aquí en mi tierra como se cumple en los cielos. Al lograr el equilibrio se reconstruye el vehículo original que Dios en su inmenso amor nos otorgó para preservar nuestro cuerpo de energía. Este vehículo Es el Merkabah, nuestra nave de luz. Actívalo ahora. Para ello, siente que de tu cintura para arriba se comienza a generar un vórtice de energía que gira magnéticamente a velocidad vertiginosa, atrayendo hacia sí, por la ley de atracción, otro vórtice que gira electrónicamente también de manera vertiginosa. y que al contactarse, nuestro cuerpo de energía se transforma en un inmenso dodecaedro, nuestro mercabá, nuestra nave de luz, esta nave luce como un diamante, se eleva, se eleva, impulsamos en ella a lo eterno, nos ubicamos por un instante en una hermosa noche, la gloriosa luna llena y su cortejo de estrellas, luce maravillosa, pasiva y silenciosa, portadora de lo bello, lo sutil, el principio de lo eterno femenino, contemplándola, se potencializa en nosotros el Poder Creador. Al verla tan pura, reconocemos la victoria de la verdad, más allá de la belleza. La bendecimos, bendecimos la vida, bendecimos a la naturaleza, seguimos nuestro viaje al Valle, al Valle Sagrado, en el oriente del planeta. Comenzamos a descender, una tenue niebla rosa salmón, cubre el valle, esta suave brisa, la despliega jubilosamente, el Rey del Aire, Paralda, quien continuamente, eternamente, impregna cada partícula con perfección, belleza, armonía, orden. Le saludamos con una reverencia y pretendemos adentrarnos al valle, pero nos detenemos ante una inmensa cúpula cristalina que lo cubre y protege. nosotros una fuerza nos detiene, son los egregores, energías inteligentes, que custodian los portales de entrada al valle, mentalmente pedimos permiso para entrar, comunicándoles nuestras intenciones, nuestros deseos de servir. la devoción que nos invade, hace que nuestro cuerpo de energía resplandezca mucho más. Es entonces que ante la pureza de nuestras intenciones, los portales se abren y vamos al encuentro de los grandes seres de luz. Penetrar, los silfos y las hadas nos rodean incitándonos a transitar un camino lleno de flores que bordean un claro manantial en cuyas aguas viven hermosos ángeles. Nos sumergemos en esas cristalinas aguas permitiendo que la actividad amorosa de estos ángeles equilibren aún más nuestro cuerpo emocional. De ahí, y percibimos miles y miles de ángeles y shin, ángeles de nieve y fuego que residen en el quinto cielo, como sutiles presencias que danzan de un lado a otro. Su alegría nos contagia, nos extasiamos en las formas perfectas. de los bellísimos cristales multicolores que decoran este ambiente natural y en el rocío que cubren los pétalos de las flores. Todo a nuestro alrededor nos habla de opulencia, de perfección suma. es la proyección del cuerpo de energía del Arcángel Uriel. Inhalamos su majestuosidad. Nos bañamos en ese esplendor verde esmeralda y humildemente expresamos nuestro deseo de penetrar al gran templo oculto en la ciudad sagrada. en las profundidades del valle. Pedimos su consentimiento. Por respuesta, aparece otro portal, esta vez de color dorado. nuestros corazones se aceleran y deseamos penetrar pero este portal está custodiado por el coro de ángeles del arcángel sandalfón guía e inteligencia del planeta tierra él representa la tierra perfecta y gloriosa mentalmente sandalfón sandalfón sandalfón la vibración de su nombre desencadena en nosotros una poderosa energía de amor por el planeta nuestra madre tierra En nuestros corazones ahora palpita y se dibuja la imagen de la tierra. San Sandalfón, San San amadísimo Arcángel San En nombre del amor por el cual reconocemos a Dios en cada partícula de la creación, con suma humildad te pedimos nos permitas penetrar a través de este portal al templo sagrado y ofrecer nuestra conciencia al servicio de la renovación de la humanidad de manera certera. Él aparece ante nosotros, lo miramos. Sus ojos reflejan bondad y sabiduría. Él nos bendice, levanta su mano y de inmediato los ángeles abren el portal. y descendemos a través de unas escaleras que nos conducirán hasta lo más profundo de la Tierra. Es ahí donde se encuentra la ciudad sagrada, y en ella el templo. Suaves ráfagas de humo y sutiles aromas de incienso van llegando a nosotros, envolviéndonos e invitándonos al recogimiento. antorchas a lo largo de un pasillo y seguimos. Avanzamos en silencio y quietud hasta llegar a un gran salón. Percibimos una poderosa fuerza magnética. Es el aura de santidad del templo. Saludamos reverentemente en silencio. de todo el planeta hoy es el único día en que el valle abre sus puertas a todos los seres comprometidos con la sanación del planeta continuamos reverenciando en un saludo cargado de humildad y devoción a la máxima jerarquía encarnada presente hoy, a todos los seres que trabajan desde los planos sutiles, a los grandes lamas, maestros ascendidos, a los patriarcas del pueblo de Israel, depositarios de la clave ete, también la presencia sutil del alce que mira. Nuestros cuerpos de energía se estremecen y más aún cuando percibimos la presencia del Rishi sabio sublime. levantamos la mirada y al hacerlo nos encontramos con los ojos color miel del Rishi. La calidez de su mirada que en nuestros corazones se precipiten sentimientos de gozo, felicidad, de éxtasis. La sola presencia del Rishi activa a nuestra semilla crística y la hace brillar como una estrella de luz en el centro de nuestro ser. de la sacralidad de este momento y de este lugar y ante nosotros se despliega como un holograma luminoso la visión de la nueva tierra que refulge dentro de una inmensa rosa de cristal le otorga brillo a nuestro ser. Humildemente pedimos la depuración de los vicios o defectos que impiden que las virtudes inherentes a nuestra herencia divina se expresen. actuando en ti siente sanación agradecemos al espíritu amoroso que nos apoya en esta visión curso de nuestra voluntad fundamentada en el ferviente anhelo de expandir esta sanación a nuestros hermanos humanos, hacemos un llamado a Dios Padre y Madre. Una luz muy brillante destella en lo más alto del salón. de nuestro cuerpo búdico. En él están preservados todos los moldes o arquetipos perfectos con los cuales el Padre nos creó. Debajo de esta radiante luz aparece el Cristo y de su cuerpo de energía emerge un rayo de luz que impacta directamente a la gran rosa, y al contactarla se conforma una espiral en cuyas aristas circula el devenir de la ronda cósmica a través de las llamas vivas de los muy santos Elohim. Un maravilloso enjambre multicolor inunda la sala y entre todos ellos resalta el cuerpo flamígero del Elohim en preciosos destellos color azul índigo. El Espíritu Santo que hoy, en este día, alimenta a la creación, disponiendo en ella la luz del nuevo amanecer. Oye su mantra, internalízalo. A la inmensa rosa cristalina tiñéndose De esos hermosos destellos luminosos Palpitando a su ritmo Evidenciando Su reinventación de ese mismo pulso del poder de la audición interna y con la llama de nuestro corazón encendido pleno de amor ofrecemos nuestras conciencias como instrumento para la instalación del reino de paz en nuestra amada tierra para ello pedimos guía en nuestro proceso de sanación fortaleza serenidad Sabiduría para influenciar a la humanidad en la coronación definitiva de la justicia, paz, verdad y la incondicionalidad del amor que surge desde este lugar sagrado, que representa nuestro Makomehat o unidad, y que desde ahí sean irradiados para que sean conocidos, percibidos y, y alimentados por cada centro luminoso viviente del planeta. Regocijados, inhalamos ese santo espíritu en la vibración del Elohim. Y al exhalar, ahora nosotros impregnamos a Chintamani, la gran roca central, es aliento en comunión con pensamiento y sentimiento divino, es el Cristo actuando en nosotros, estos efluvios ahora impulsados por toda la jerarquía de la luz brotan del templo y cubren a todo el planeta. Visualiza ahora cómo la energía psíquica oscura que cubre a la tierra se va despejando, permitiendo entonces que la energía del Santo Espíritu penetre a través de millones de legiones de ángeles. Se pasa, impulsados por nuestros deseos y la asistencia de la jerarquía, decretamos que esta energía luminosa toque las conciencias de toda la raza humana, que despierten, despierten, despierten, salgan de la hipnosis colectiva, despierten, hermanos, despierten para cumplir con su gloriosa misión. Es el momento de entrar en actividad y realizar la ascensión. Inhala y al exhalar expande este pensamiento a lo largo y ancho del planeta. El viento santo y al exhalar con toda tu fuerza, mira cómo la densidad se diluye. de luz que tiene México, inhala y exhala en ella la fuerza necesaria, la fe para que la esperanza guíe a México y sus habitantes en su gran misión. familia tus seres queridos y cualquier persona que en este momento llegue a tu mente desde tu cristo interno exhala bendiciones Pisamos al Arcángel Miguel con su espada flamígera en alto para cortar todo aquello que nos mantiene anclados, y nos pide que vayamos a nuestro interior para recibir las siguientes preguntas y reflexionemos en ellas. Durante el último año, ¿qué es lo que más he buscado?, ¿En qué he puesto mi mayor energía y tiempo, he buscado la verdadera sabiduría? ¿Qué es lo que todavía se encuentra sin resolver en mi interior y en mi vida? ¿Qué he estado evitando para amarme a mí mismo y a los demás? lo ofrecemos a la luz y decimos en nuestro interior, ofrezco a la luz todos los sentimientos y pensamientos que han sido un obstáculo en mi vida y en mi evolución hacia la luz, recuerda cuáles han sido tus obstáculos y pido que sean liberados de mí ahora. ataduras que me impiden evolucionar y elijo perdonar, amar y aceptar a esa parte de mí que es luz y amor, para que verdaderamente me ame a mí mismo y a mis demás hermanos. Damos gracias al Arcángel Micael por su servicio. ahora procedemos a realizar la invocación desde el centro de dios en cada hombre de la tierra que fluya la inteligencia del cristo perfecto a la conciencia planetaria que el cristo resurja en los corazones de todos los hombres que su verbo sagrado devuelva a la naturaleza el orden divino que una vez tuvo que el cristo restituya la eternidad del amor en la tierra, que el eco sagrado del verbo resuene por toda la tierra, yo soy la resurrección y la vida del reino de amor en el corazón de todos los hombres, yo soy vida eterna para las obras amorosas del hombre en la tierra, así sea, amén. Observa el báculo del Rishi, ahora girando, girando, girando, formando un inmenso vórtice de energía y fecundando a la tierra con la fuerza que nace de la pureza de nuestras intenciones. Regocíjate por unos instantes en esta visión y permite que la gloria. de este instante nutra tu conciencia suavemente ahora hacemos conciencia de nuestra respiración en el Gran Salón, en el Templo de la Ciudad Sagrada, y como la más grande alabanza que el ser humano puede brindar, proyectamos el gozo infinito que representa este momento de servicio a la Tierra, y con humildad agradecemos la vivencia que hemos tenido aquí. Agradecemos a todos estos grandes seres por su asistencia y apoyo en este tiempo, en este sagrado lugar. Nos despedimos con una reverencia y en silencio nos disponemos a retirarnos del lugar. Nuevamente el portal de la profundidad de la tierra se abre. nuestro camino de regreso inhalamos la frescura y vitalidad del valle se abre el portal de la cúpula de protección del valle y se vuelve a cerrar del pensamiento vamos regresando, inhala y exhala suavemente, suave, ahora inhala suave, pero intensamente, piensa en tu templo, agradece a los cuatro arcángeles por su protección, a tu santo ángel guardián, ve emergiendo poco a poco a tu estado Habitual de conciencia. No abras los ojos aún. Recuerda este sitio, la silla, tu cuerpo físico. Mueve lentamente manos y pies. Estás aquí y ahora, con estas personas, estos hermanos y hermanas, unidos y en el objetivo común de sanación y liberación. Decídete ahora a volver, definitivamente al aquí y al ahora. Abre los ojos, y conecta con la energía de sublime gozo y amor que a todos nos invade. Gracias Dios Padre y Madre. We live